Terminó el partido, señores. El equipo de Carlito Fromm, el futbolista que estudió Ciencias Sociales en la UBA, tan criticado por el periodismo, por sus planteos mezquinos, logró la clasificación a la Copa Libertadores. Carlitos, me imagino que este triunfo le tapa la boca a más de uno. Enorme triunfo, sí, para toda esta gente que nos sigue la buena, nos sigue la mala. Hay que tomar en cuenta la mediatización del fútbol en esta era, ¿no? Por un lado es necesario, porque según Bolton, los medios pueden llegar a ser el único patrón de legitimidad. Lo que se conoce se mediatiza y por lo tanto lo que es legítimo da legitimidad, ¿no? Y lo que se conoce se termina mediatizando y por lo tanto se mediatiza, ¿no? Lo que no es mediatizado no solo no se conoce, sino que en definitiva no es legítimo. Así que le digo a todos los periodistas que la tienen adentro y que la sigan chupando. Cinco fechas atrás, la Matemática les daba para el objetivo que lograron hoy, sin embargo, no encontraban el juego. Sí, y por suerte se nos dieron los resultados. A la vez, comprendimos junto al técnico y los textos de Aldo Ferrer que este aumento de la presencia del discurso económico y efectista es real y además está sobrevaluado ¿no? desde los medios. Si bien uno considera que ese lugar pudieron aprovecharlo en general todos los estadistas, sostiene también Ferrer que hubo marcada preferencia por quienes profesan la teoría y práctica neoliberal conocida como pensamiento único. n o Pero nosotros pensamos nosotros sabiendo que todos los rivales son muy duros y que los partidos hay que jugarlo. Hoy te vimos arrancando el partido por derecha. Sorprendiste por izquierda y terminaste asistiendo en los dos goles. Es lo que me pide el técnico, movilidad y sorpresa, ¿no? Y como el capitalista racional, me considero un aventurero, aunque Weber prefiera evitar el adjetivo. Fíjate que Gary Hamilton, al analizar la fiebre del oro c a l i f o r n i a n o del 48, llega por otro camino y sin conocer el texto de Simmel sobre la aventura, a una conclusión similar, ¿no? Por lo menos complementaria. Es decir, que las actitudes internas del aventurero quizás no difieren de las del capitalista, tanto como Weber sugiere, dice, ¿no es cierto? Y agrega además. Que el aventurerismo, como forma de tomar un riesgo, bien puede ser una forma relativamente calculada e incluso lógica para la obtención del éxito individual, pero lo importante es el equipo y que rindió y el equipo que rindió, ¿no? Gracias, Carlitos, y felicitaciones. No, gracias a vos y déjame dedicarlo a mi viejita que está en el cielo, quizá en esa metamorfosis que consiste en el pasaje de lo que Harvey llama modernidad fordista a la posmodernidad flexible, así que estamos activos. Carlitos Fromm, el futbolista que estudió ciencias sociales en la UBA.